A ver, Egunon. Venga, Opa. ¿listas? Opa. Venga, venga que los puerros sí. no se van a recoger solos. ¿Y cuánto va a ser el pago? Excelente pago. 6 euros la hora. ¿Eh? 6, 6 euritos la hora. Pero si, es label. pero si esto es label. Claro que es label, pero eso es la fachada. Aquí funcionamos como en las otras empresas agrícolas de Andalucía. Igual, igual. Joli, pues bien, Ala, venga. Que no. Si queréis lo cogéis y no os piráis. A mí me da igual. Nekasaritza industrialak, errixak, lurrak eta pertsonak, bereziki emakumiak, injarrezak akabatzen ditugu. Eta Nekasaritza iraunkorra nahi gina idogunoi pareta galanta jartzen digu aurrian. Lurretik datorrena ahora dara mazunian, ze baldin zetan lan aitzen daben produsitzaiek, batez be, emakumiek.